¿Cómo va, Pablo? Buen día, un gusto. Bueno, eh, el gusto también es nuestro. Eh, Andrés, contanos, eh, hay una novedad importante. Eh, el gobierno provincial va a hacer un aporte, otro aporte lo van a hacer ustedes, y van a construir un centro de entrenamiento para bomberos y bomberas. Exactamente, así es. Eh, ya se viene trabajando en el, en el lugar, se ha avanzado bastante con lo que es la parte administrativa y con lo que son los trabajos... Eh, todo lo que no se ve, ¿no? Lo uh -huh. que queda al ras del piso y bajo tierra. Eh, y ahora el, el gobierno se comprometió a, a financiar y, y a que podamos llevar adelante en conjunto este centro de entrenamiento. Bien, eh, ¿dónde va a estar emplazado esto? Esto está en Trenel y Ernesto. Trenel, Ernesto, Victorica, ah. en, en la Calle ahí en Santa Rosa. Bien, bien, bien. ¿Y ahí eh, capacitación? ¿Qué, ¿Qué va a tener, eh, por ejemplo? Eh, el centro de entrenamiento va a estar muy completo, se va a hacer en etapas. Eh, en esta primera etapa se va a realizar una plataforma, un playón, donde vamos a poder trasladar el simulador de, de fuego que actualmente tenemos en la aceleración. Eh, se va a realizar el alpón, un aula que por el momento va a ser el aula principal, pero luego va a quedar como un aula auxiliar, eh, los baños, y va a tener para que podamos desarrollar Todas las actividades en las distintas especialidades que tiene eh, bomberos voluntarios, como puede ser materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate acuático, rescate en altura. Eh, vamos a poder desarrollar todas las prácticas que hoy estamos haciendo en, en distintas localidades en un solo lugar eh, con, que nos va a brindar más calidad y, y también seguridad. Claro. En el momento de realizar los entrenamientos. Claro. Eh, eh, esto, lo, lo, como venís diciendo, lo, lo, las capacitaciones que las la, la realizan como pueden y donde pueden actualmente. Claro, actualmente no tenemos un centro de entrenamiento donde realizar todas las actividades, mm. sino que van, van surgiendo mm. eh, lugares y se simula con lo que se consigue. Eh, siempre, obviamente, de la mejor manera posible. Pero bueno, esto es un salto de calidad muy importante. Para todos los bomberos y las bomberas de, de la provincia. Claro. Y también, ¿por qué no?, para el resto de las, de las entidades que por lo general hacemos capacitación en conjunto. Claro. Como puede ser los bomberos de la policía, de la defensa civil. Ah. Eh, eh, Ariel, eh, Ariel, te dije, eh, Andrés. Sí, Andrés, sí. Eh, ¿qué cantidad de bomberos y bomberas hay, eh, en, voluntarios, por supuesto, en la provincia? Hoy somos aproximadamente 780. Ah. Bien. y la mayoría son hombres eh, sí por el hoy por hoy sí uh -huh. no, se viene se viene emparejando uh -huh. pero la mayoría son hombres bien bien eh, cuándo creen que va a estar listo este centro de entrenamiento y la verdad más temprano que tarde la, la primera etapa calculamos que para para el año que viene ya haber avanzado bastante con Con esta primera etapa, después, bueno, el centro de entrenamiento la verdad es una obra eh, muy importante, muy grande, que, que se va a tener que seguir desarrollando eh, en, en cuestión de años. Claro. Eh, Andrés, eh, también vi por ahí que van a comprar eh, dos hidroelevadores eh, para los cuarteles de General Pico y bomberos de la policía. Eh, ¿Esto eh, qué fin tiene? Eh, eso... Capaz no, escapa lo que estoy yo, que es la ah. escuela de capacitación, eh, aborda más a lo que es el, el cuartel puntualmente General Pico y, y los bomberos de Santa Rosa, pero sí, la sé más o menos lo mismo que, que han visto ustedes en los medios, que la finalidad va a ser poder darle un medio de, de llegada y, y otra unidad importantísima a ambas localidades. Santa Rosa hoy cuenta con una escalera, sería modernizar, Y General Pico, darle una, una unidad muy importante para, para los incendios en altura y los trabajos de rescate. Claro, sí. Eh, yo recuerdo que hace unos años atrás se cuestionaba de que si pro se producía un incendio en un edificio alto en la ciudad de Santa Rosa o General Pico, no había un medio como para llegar a tan alto. Eh, debe apuntar a eso, sospecho. Seguramente, sí, sí, sí. Tal cual. Hoy resolver las situaciones las resolvemos, mm. pero cuanto mejores medios tengamos... Eh, más efectivo hacer el, el abordaje del siniestro. Claro, bien. Eh, bien, eh, Andrés, eh, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, sino, bueno, gracias por los minutos estos. No, por favor, y también una buena oportunidad para, para agradecer, ya sea tanto el, lo que es el gobierno y, y la parte directiva de nuestra federación, porque trabajando en conjunto, la verdad, lo, los beneficiados somos todos los bomberos y las bomberas de, de la provincia, y Y es un avance muy importante para, para el sistema de capacitación. Bien. Gracias, Andrés. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego.